En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las poetas, para, la para las primaverales, para las teatreras, para las europeas, para las mujeres republicanas de la guerra civil, para las artistas, para las lectoras, para las africanas, para todas las, las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. <risa> <risa> Buenas tardes a todas y a todo. Aquí un nuevo programa. Tenemos como siempre a Valle. Hola Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes, más fe en 2 e la más. Yo me alegro. ¿Toñi? Muy bien, estupendamente. Loli, recién llegada de la capital del reino. Loli, ¿qué tal ese viaje? Uy, muy bonito, muy bien. Ahora nos cuentas.、Mm, ma María Luisa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Loli. Muy bien.、Mm, María Perianes, que ha vuelto. <risa> buenas tardes, encantada de estar con vosotras. Y nuestras invitadas especiales de hoy, Mariri.、Buenas、Hola, tarde, Mariri.、Buena. Encantada de que estés con nosotras.、Gracias. Y Eva. Hola, buenas tardes. Y Eva. Buenas tardes. Bueno, pues vamos con otro programa. Esta semana, cuéntanos algo, Loli. De Madrid, ¿qué pasa en la capital del reino? Pues nada, ha hecho un fin de semana soleado, ha habido、eh, mucha gente paseando por la calle, las calles estaban llenas a tope. He podido ir a ver a una obra de teatro, de Aljuglars. Y he visitado algún museo, he visto alguna que otra obra de arte.、Eh, total,、Todos. he estado tirada en el retiro porque me he tirado allí en el suelo. <risa> y muy bien.、Pues、Siempre、sí. se、es、da、bien. uno un baño de cultura、sí, allí. a aprovechado bien、sí, sí, en l fin sí, de semana. ha、sí, sí, cundido bastante.、También. Y lo que quizás el viaje ha sido, el mío ha sido ese, pero el que sí es que, Pedro, yo creo que es bueno que lo digamos aquí. Ha participado de un encuentro de cien personas de toda España、eh, y eran para hacer llegar su voz al Parlamento Europeo. Esas cien personas han estado debatiendo durante este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, concentradas en un hotel, los dos días, y han estado debatiendo pues, propuestas para hacerles llegar al Parlamento Europeo junto con otros países. En el mismo fin de semana había un intercambio de esas propuestas entre Lituania, Finlandia y España, y ahora van a continuar con los otros países de la Comunidad Europea. O sea que, vamos, venimos entusiasmados, muy europeos, vamos, pero más que europeos, pensando que tu voz llega allí. Y en las 100 personas era un perfil muy diferente, muy de todas las edades, desde 18 años hasta 70 y pico, 80. Y tanto mujeres como hombres. Y, y se ve que en todas las mesas de debate, la propuesta que se le pide al Parlamento Europeo mucho sobre la igualdad, la igualdad y la igualdad. Pero no has dicho quién es Pedro y a quién representaba. No, no, Pedro representaba e l Pedro. O sea, no iba en representación de ninguna entidad. Es, eso ha sido a través de una encuesta. O sea, un, dime,、eh, una elección al azar de toda España. Entonces te van dentro de un perfil, pedían un perfil, y si dabas ese perfil y estabas de acuerdo en asistir a esas jornadas, pues ahí ibas. ¿A título personal? Sí.、Uh -huh. Bueno, pues un día llamaremos a Pedro que diga las propuestas que llevó, ¿no? Exacto. La podemos traer aquí, la podemos traer aquí, que no lo comente y no lo cuente. Pues claro. Eso está muy bien, que las personas se reúnan de todas partes y levanten la voz. Bueno, también este fin de esta e de e fin s t semana seguimos con las actividades del Día Internacional de las Mujeres.、Eh, se Comenzó el martes con la inauguración de la exposición étnicas, en la que participaron aquí las dos artistas,、Mari eh, María Luisa y Valle.、Eh. Eh, hay que decir que la presentó Carmen Osuna, que quedó muy bien la exposición. q u Estuvo e allí,、eh, faltaron las autoridades, las primeras autoridades, pero estuvo una representante del SOE, Yolanda, y estuvo un representante del Partido Popular y también Salvador.、Sí. Carlos Bonetti se llama, representante、sí. del Partido Popular. Sí, a mí me estuvo saludando y me dijo que, c o m v i v a la hermana, perdón, la hermana e s t á en el supermercado y la conocí muy bien, y me dijo que, que no había podido venir y que venía y ahí refrescando. Además, mucha asistencia de público, sí, sí, muchas e e s i j a n a s y m u c h o s e e s i j a n o s fueron a verla y estamos contentas porque quedó muy bien. Sí, sí, quedó muy bien.、Sí. Y luego siguieron los actos, siguieron más cosas. hemos、uh -huh. t e n i d o u n a semana muy intensa. Me gustó mucho el discurso de Salvador, aunque yo no sea objetiva, pero la verdad es que estuvo muy bien. Resaltó la interculturalidad, porque el tema era abierto a otras culturas. Resaltó que era una, una, un grupo intergeneracional entre personas mayores y personas niñas, vamos, prácticamente. Y, y también resaltó que visibilizaba el trabajo de las mujeres. Y la labor que está haciendo la Asociación Hierbabuena. También bien, es lo resaltó. También. Bueno, eso nos lo resaltaron todos los partidos.、Sí. Bueno, <risa> fue muy bonito. El discurso que dio Salvador fue muy bonito y muy cariñoso. Y estamos muy contentas con, con que él estuviera, primero. Y segundo, con que nos valorara tanto. Bueno, con que estuvieran los tres, ¿no? Hombre, por supuesto que fuera n l o s t r e s l a n t e d l j u n o r Pero bueno, Salvador y es, sobre todo es que el máximo estuviera... representante del partido en el ayuntamiento,、ah. e s como tú has dicho. Y se q u a r o n los dos cabezas de, primero de, de los demás. Bueno, Yolanda ya Yolanda disculpó en nombre、sí. del alcalde por de Teresa、digo. por la situación que había en aquel momento. Creo que había otro, estaba en otro sitio, que había otra, otra cosa. Sí, y María, tú no lo sabes porque no estabas aquí, pero tenemos una cosa para ti que es una, una bolsa ecológica. Te lo digo como eres muy ecologista. ¿Hecha con fécula de patata por casualidad? No, no, no, no. Es para reutilizar. Es una bolsa que presentó allí muy bien Loli y Cecilia con el anagrama de nuestra asociación. Y una frase: e l compra, ella compra, toda la que c i c l a m o s ¿La está viendo, María? Sí, sí, ¿Eh? preciosa. Qué bonita. Sí, sí. Para que las personas de Ecija las lleven al supermercado, compren y no utilicen plástico que tanto contamina. Que pues me encanta, la verdad, me parece un regalo genial, no solamente para mí, sino para todo el mundo, ¿no? Yo tengo algunas en casa, además las he coleccionado porque cuando aprovecho y voy a otro sitio, siempre, sobre todo en Europa, se lleva esto mucho más que aquí. Y la verdad es que me gusta, sobre todo, que sea la Asociación de Mujeres de Hierbabuena, que le da un plus al regalo. Yo creo que es una iniciativa bastante buena, a que sí. Sí, sí, a mí me parece. De empezar a a comprar con, con material que no sea bolsa de plástico. Y además, ya no solamente eso, sino que bueno, ahora mismo ya hay algunas otras iniciativas de bolsas、eh, desechables que son de fécula de p a t a t a Pero bueno, en realidad volvemos a lo mismo. Estamos produciendo un producto que. Que tiene un consumo energético por otro lado, entonces siempre es mucho mejor algo que se reutilice, ¿no? que, claro. que algo que se degrade en, en sí mismo. Entonces, esta idea es buenísima. Además, invito a otras asociaciones que, en vez de, por ejemplo, regalar camisetas o pines o este tipo de artilugios que se utilizan para dar publicidad, pues mira, esta es una cosa muy útil y que seguramente nos están ayudando un poco a utilizarlo a todos y a todas. Muy bien. Yo bueno, debo decir desde aquí que, por ejemplo, en mi pueblo, en Calab, provincia de Barcelona, siempre hemos ido a comprar con la cesta y vamos todavía a comprar con la cesta allí. O sea que, que es una costumbre que se perdió el de coger la cesta de mimbre y llevar a comprar. Vamos. Aquí teníamos las bolsas que había del material que fuera más a los carros de la compra. Y es lo que tú dices: es que eso aquí se ha perdido. Y antiguamente de pleita, porque mi abuelo hacía soplillo, s seta s y todo eso, una, una seta de pleita preciosa. ¿Pleita qué? Es? De pleita. Con lo, lo de las palmas, de, de, la palma, de la los, pal los palmitos. Un, es un material natural.、Ah, la pleita es un material, es un, sí, una planta. Una, Tú si eres ecologista, s o b r e a p l i c a m e no. Bueno, pleita no, no la conozco por pleita, pero no la tenía por pleita. Que su hoja, tiene una hoja o unos tallos que sirven para hacer. Se mojan, se, se aplastan y se preparan para hacer cestas, se hacen de todo, las persianas. Mi abuelo las pintaba porque eran de coloreación、sí, a cesta. Sí, muchísimas cosas. De estas que se ven en las películas antiguas, tanto para decoración como para utilizar. Sí. Bueno, os quiero decir, Marini y Eva, que este programa empieza un poco con las noticias así del pueblo, de la ciudad. Y después ya os damos paso y hablamos, pero que ya podéis intervenir cuando queráis.、Ah, vale. vale, después entramos en vuestro tema. Lo l i yo te que quería apuntar, perdona, que voy a dar la nota necrológica del día. Sabéis que hoy ha sido asesinada otra sí, nueva mujer nueva... por su, no sé si era compañero o era marido, total, su compañero, y la ha asesinado. Hoy o ayer, no sé cuándo, yo lo he oído hoy. Y el,、ah, niña, okay. el, el niño que han dejado, el padre se metió、sí. en, una, en un cuerpo de e s o como usted ha dejado en el toche. Un cruz d a l t e r n e Un cruz de alterneo. Una, ¿no? bueno, de... eh, una niña de cuatro años cuatro. A, las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana, caminando sola por no por sé si、sí. era por un recinto、se、de carretera, o de autovía o de parque o de algo. Y entonces hubo un nigeriano que, que, en pasaba, patera, que entró en una patera hace unos 15 días, pues la vio y la llevó. La no、mujer. dudó ni un momento, a pesar de su ilegalidad, de llevarla a una comisaría.、Ah, sí, no、y la niña, q u e tiene c u años, t r o a dicen que recordaba el coche del padre y por el color lo buscaron y lo encontraron en un, en un local de estos de Alterne. Bueno, ¿Sí? dramático, o e r a dejar... d La sección de sucesos, íbamos con más cosas.、Eh, Valle también fue protagonista esta semana porque recitó una poesía en la Casa de la Juventud el, el, viernes. el viernes. El viernes, no, el jueves. No, el jueves fue, no sé si、sí, sí. el jueves. Tuve que beber, yo me creí que me iba, me iba a poner más nerviosa, pero no, tuve no, ustedes que estaban allí. Ya no, era la primera vez, ¿no? No, ya es la segunda.、Eh, fue un recital organizado por la Asociación Zulahija, participaron muchas mujeres. Y, y decir que, que estaba presidido el, el acto por la presidenta de la asociación y por un poeta cijano que se llama como Loli, Manuel, Manuel Pérez del Moral, Manuel del Moral, creo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y no había representación del ayuntamiento? No, no, no. Digo esto porque es muy importante que. Estaba a Nieves de Asuntos Sociales. Sí, pero es muy importante que el ayuntamiento apoye las autoridades, los actos de las mujeres. Yo creo que ahí, cuando no vienen, se equivocan. e h Yo creo que sí. Pero en fin, porque luego, después, el viernes, tuvimos también un acto. De nosotras, una, una charla muy interesante sobre cooperativismo que vino una... dos mujeres de AMECOP, que es una asociación de mujeres cooperativistas de Andalucía, y estuvo también muy interesante. Y tampoco estuvieron, ¿no? Había entre el público, estaba Salvador, estaba Fernando Reina, pero aparte de eso, no, no, no. nada. Bueno. Pues ya daremos algún tirón de orejas. ¿Y qué más? ¿Tenemos algo más que ha pasado esta semana? Sí, un taller de p a p i r o f l e x i a en el Rincón Lector, que estaba dirigido por f r a n un chico de Tánatos. Y más o menos eso. El a l t o guapetón. El a l t o guapetón. Eso es cuestión de gusto. <risa> bueno, vamos a poner una música y vamos a dar paso a estas mujeres. Una música dedicada a un amigo nuestro que se llama Carlos, que se fue a Brasil esta semana. Se van yendo algunos inmigrantes y nos dio mucha pena que se fuera. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Boa, tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha. もう1 n このとう1つ、もう1つ、 Pues desde aquí le demandamos un saludo porque me ha prometido que nos va a escuchar desde Tocant Tocantiños, en plena selva amazónica. Y vamos a hablar con Mariri y Eva, que están aquí muy calladas. Ellas, tienen, ellas trabajan en el museo. Y además tienen una empresa. El otro día en la charla de cooperativismo、pues、nos, dio, nos dieron mucho ánimo a formar una cooperativa. Que, la, que el cooperativismo es una salida a la crisis actualmente, porque nadie, es difícil que a las mujeres, sobre todo de cierta edad, nos den un nuevo puesto de trabajo. Y entonces parece que hay un movimiento.、Mmm, Vuestra empresa se llama Beca, ¿por qué? Se llama Beca porque Marilis ha a p e l l i d a Vega <coughs> perdón, y yo me he apellido Carrasco, entonces por eso B de Beca y K de Carrasco. Pero no es una cooperativa, ¿no? No, es una sociedad civil. Una sociedad civil. No podemos formar u cooperativa. ¿Cómo, contanos, ¿Cómo surgió esta empresa? Pues bueno, Eva y yo nos conocimos en un curso de técnico en información turística. Y bueno, pues vimos que en Ecija no había demasiadas empresas dedicadas a, a lo que es el sector cultural y turístico, de hecho, solo conocíamos una, y vimos pues, que podía ser una buena idea formar una empresa y potenciar un poco más pues, lo que es el turismo, y los monumentos y el patrimonio de, de nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues nos surgió la oportunidad de presentar un proyecto en el Museo Histórico Municipal para la gestión de la oficina de información. Nos juntamos, hicimos el proyecto, lo presentamos y finalmente pues, nos, nos concedieron la, la gestión. Sí, sí. Y así fue como empezamos. O sea que vos, vuestra empresa gestiona el, el museo, ¿no? Sí, lo que es la apertura, el cierre, organización de la oficina de información. De información, también es punto de información turística, en fin. la estadística. Y aparte del museo. También de llevamos el... la tienda del museo,、sí. que eso hay mucha gente que no lo sabe. Por cierto, que habéis hecho un diseño de unas camisetas muy bonitas. <risa> yo soy la primera FA.、Sí. Y yo la vendo muy bien, ¿eh? Sí. Cada vez que tengo que hacer un regalo, <risa> compro una camiseta que me encantan. ¿Y aparte de la, del museo, realizáis otras actividades? Pues sí, aparte realizamos visitas guiadas, prestamos también servicio de azafata y realizamos actividades didácticas. Sí.、Uh -huh. Como la que vais a realizar esta semana, ¿no? Exactamente. Venga, contarnos en qué consiste ese taller de comunicación que vais a hacer. Bien, pues lo organizamos por primera vez hace tres años. Y bueno, el, el taller se titula Nosotras, nosotros con arroba creamos el mundo. Y bueno, el taller consiste en un juego con una ficha, con una casilla. Los niños tienen que lanzar un dado y en cada casilla, pues tienen que hacer una prueba. Las pruebas、eh, están enfocadas, a la, como te h a s dicho, al tema de la coeducación y a la igualdad. Hay un poquito de todo. Algunas son de tareas domésticas, de s d e tender la ropa, poner la mesa, hacer una cama. Montamos <risa> incluso una cama allí en la sala de exposiciones del museo. Se combinan con otras de cultura general: hay juegos de preguntas, hay otras en las que tienen que ir por las salas del museo y buscar la respuesta. Al a m i s m a que la hayamos planteado, hay otro de disfraces, de juegos de bola. Entonces, es mezclar las actividades más lúdicas con las de la casa para que los niños pues la vean como algo divertido y además pues, niños y niñas intervengan en, en las mismas. Por ejemplo, hay una que es muy divertida que es ponerle pañales a, a un muñeco. Y en muchas ocasiones los niños、sí. los ponen al revés. Poner rulos también, hacer r u l n o s e s p u e botón. Que los grupos que hacemos de niños no es solamente, o sea, no puede haber solamente niñas en un grupo y niños en otro, sino que tienen que ir mezclados los niños para que todos participen y entre ellos mismos, por ejemplo, a la hora de hacer la cama, pues estén tanto niñas como niños del mismo grupo haciendo, por ejemplo, la cama juntos.、Uh -huh. n o o s ¿Tú, r o s t Toñi, fuiste con tus niños u n a ñ o n o Yo ¿no? sí, yo fui a r a ñ a por lo menos niños y niñas llevaba. Me parece que era, estaba en tercero o cuarto, por ahí. Y resultó muy bien y se lo pasaron estupendamente. Antes del juego、mm. se le da a los niños una charla breve sobre la igualdad, muy breve sobre la historia de la mujer y demás.、Mm. Y ya、mm. después pues, pasan a, al juego. La verdad que a nosotros. En el Colegio de las Infantes nos gustó tanto que este año pensamos que, <risa> repetir. Y, repetir y por eso hablamos con vosotras para que lo hicierais. Y la verdad, que el museo, yo por lo menos pienso que debe ser una cosa viva, ¿no? que haya actividades. Exacto. En este museo ha habido, ha habido, que yo recuerde, el taller de mosaicos, un taller de. Hicimos el ta taller de cuentacuentos que la verdad、uh -huh. es que tuvo mucho, mucho éxito. Apenas pusimos publicidad por ahí, la verdad es que fue un domingo, y fueron los propios padres quienes llevaron a, a los niños a, a estar allí, a, porque había, no solamente había cuenta-cuentos, sino que había otro juego que era de adivinar palabras, otro, había otra chica, por ejemplo, pintándole la cara a los niños, es decir, había diferentes tipos de, de juegos, y cada uno pues, participaba pues, donde quería o donde le apetecía, y la verdad es que hubo mucha gente. Bueno, y. Oye,、oh, no sé qué iba a preguntar. t e n g a preguntas, Tony. Yo quiero preguntar, ¿qué diferencia hay? Yo sé que, bueno, ahora ya a lo mejor no, porque ya van a quitar el ayuntamiento, pero la parte baja del ayuntamiento ha habido siempre, ¿no? Lleva varios años una oficina como de información. Vendiendo. ¿Qué vendiendo. o diferencia hay entre lo que vosotros habéis montado? Yes. Eh, vamos a ver,、eh, diferencia. Vamos a ver, el, el, la cuestión es que, por ejemplo,、eh, en el museo,、eh, las horas de apertura del museo son、eh, mucho más que, por ejemplo, la oficina de turismo. Entonces, pues claro, ahora, por ejemplo, este fin de semana la oficina de turismo no se ha abierto, e n t o n c e s、pues, hemos sido nosotras las que hemos atendido. Han venido. Por lo menos seis o siete grupos de turistas a cincuenta y tantos grupos, pues imaginaos la cantidad de gente que ha venido. Aparte, un montón de gente que aprovecha los fines de semana, sobre todo de las cercanías, Sevilla, Córdoba, incluso viene gente de Málaga, de Granada, a hacer turismo. Entonces, claro, nosotras le damos ese servicio. Siempre la gente, la mayoría de la gente que viene, va siempre lo primero en busca de la oficina de turismo. Que no está, pues entonces ya. Pues se vienen a donde nosotros estamos. Entonces, nosotros pues le damos un mapa, le indicamos dónde estamos, los monumentos más importantes, y más o menos pues le explicamos el horario, lo que pueden ver, en fin, le informamos un poquito de, de todo. y qué otras actividades se realizan en el museo? Aparte de los talleres, las visitas turísticas. Bueno, en el, en el museo, en lo que es el salón de actos, pues a lo largo del año se están organizando todo tipo de actos culturales. Allí, cualquier asociación o cualquier grupo que quiera celebrar allí cualquier certamen, pues puede ir y solicitarlo y, y hacerlo. Y nosotras, pues ahí andamos, a v e c e s organizamos algunos talleres didácticos más para que el taller, pues, ten, el, el museo perdón, tenga más variedad. Y plantear p、pues, una e s u serie de talleres que los centros educativos tengan disponibles para bueno u e p solicitarlo s en el momento que ellos quieran, cuando mejor l e venga con el curso del temario, p u e solicitarlo s y, y hacerlo allí. Nuestro proye proyecto es que haya talleres permanentes, es decir, organizar pues cuatro o cinco talleres relacionados con los contenidos del museo, por ejemplo, y ya os digo, que los centros pues dispongan de ellos con, con libertad. A ver si, si es posible. <risa> Por cierto, ¿cómo van las obras de la parte de arriba? Ahí van. Yo creo que todavía no subimos poquito... mucho a la parte de arriba. No, la verdad es que subimos. Bueno, yo personalmente la verdad es que subo muy poco. El otro día subí precisamente y ahí han puesto un mosaico precioso, muy pequeño, pero es precioso. Y luego hay otro que está volcado. Y otro que es del océano que se encontró en la, en la Plaza de España y a está colocado. Lo que pasa es que falta lo que es rematar, lo que es la, la unión de los mosaicos, pues falta rematarlo. Termina de montarlo, vamos. Pero por lo demás ahí va. Yo creo que tardará todavía un poquito. Ahora trabajando en los mosaicos, solo está Beatriz. Está Beatriz y Josep, que es otro restaurador. No sé si lo que está haciendo es una pintura mural. Una pintura mural es lo que está haciendo, porque en el, dentro de la sala esa grande, donde van los mosaicos, hay otra sala pequeña donde van a hacer una, una recreación de lo que sería una, una habitación de una sala romana. Entonces, en la pared, creo que es donde va lo que es la pintura mural. Creo que va a s í ¿eh? Seguro no Por cierto, sé. Por cierto, que son los dos gallegos, ¿no? Pues no, j o s e f no es gallego. Ah, no. No, j o s e f no, j o s e f de Sevilla. La que es gallega es Beatriz, es Beatriz pero j o s e f no. Entonces, ¿qué estuvo antes otro chico gallego?、Eh, tampoco. j o s e f te puedo garantizar que ha estado en Galicia, porque yo precisamente un año que fui a, a Galicia, no sé, estábamos, él estuvo allí, no sé si estaba de prácticas o algo. Y Estábamos charlando así: ¿dónde vas de vacaciones? Ah, pues yo me voy a, a Galicia. Ah, y tú, pues yo también me voy a Galicia. Y Dice: Bueno, a ver si nos vemos. Y da la casualidad de que el día que yo estuve en Santiago de Compostela, me lo encontré allí. ¿Te gustó Santiago de Compostela? Me encantó. Yo me, yo me encontré a Iman en el retiro ayer. Iman, una profesora de. Sí, ahí estoy. Pues yo me la encontré en el retiro ayer. Porque... Bueno, y otro restaurador que también estuvo también en el, en el museo se llama David. También, no sé, también otra vez charlando lo mismo. Y también me lo encontré en la plaza mayor de Salamanca. O sea, yo tiendo a encontrarme a mucha gente por ahí. Ten cuidado lo que haces por ahí, porque te pueden pillar en cualquier momento. ¿no? Estoy libre de pecado. No puedes、no、ir de incógnito. No. no. Bueno, y ahora has invadido el museo, ¿no? Contarnos. Jajaja. Bueno, ahora、eh, parece que, ser que, que, nada, que la oficina de turismo, como el, el ayuntamiento, pues, lo van a rehabilitar y eso. Pues, nada, supuestamente pues, bueno, supuestamente no, vamos, que nos van a llevar allí la, la oficina de turismo, van a remodelar aquello un poco. Y luego también en el salón de actos pues, van, a hacerlo, van a adecuarlo para que siga, se, se pueda seguir utilizando como salón de actos y también como salón de pleno. Así. Yo todavía, de verdad, el salón de actos no lo tengo todavía claro de qué manera lo van a poder hacer para que eso se pueda sí, utilizar、bueno. para ambas cosas. No sé exactamente cómo. e n t r e el otro día y ya no he vuelto a entrar, así que no sé. <ríe> Hasta dentro de dos o tres días prefiero no entrar para, para luego llevarme la buena o la mala sorpresa. Bueno, pues también vais a cambiar de dirección, ¿no? Me he enterado. Bueno. No, no quiero hacer preguntas indiscretas, pero ahí queda eso. Ya hablaremos otro día. Y espero que tengáis la etapa nueva. Digamos que comenzáis una nueva etapa, ¿no? Digamos no? que sí. Vamos a ver cómo es. No lo sabemos, estamos todavía ahí en el aire y no sabemos exactamente cómo va a ir. Esperemos que vaya bien, desde luego. Y os quiero preguntar: ¿tenéis cifras de datos sobre las visitas que hay en el museo y eso? O o sí, yo soy personalmente la, la, la encargada de hacer la, las estadísticas, pero claro, yo ahora mismo exactamente no te puedo decir. Yo sé que viene muchísima gente. Unos 20.000, 21.000 visitantes, h u b o en、Mucho、2008.、Gente. ¿Y por nacionalidades? ¿Qué nacionalidades? Es、aquí? que depende. Hay a veces meses que, por ejemplo,、eh, los e c i j a n o s se disparan. Pero es、eh, turismo los, nacional, sobre casi todo. Casi siempre es turismo nacional y, sobre todo, también andaluz. Sobre todo ahora, por ejemplo, los grupos que hemos tenido este fin de semana han sido los seis, creo que han sido seis, todos han sido turismo andaluz, todos. Eh, Cádiz, Sevilla, Granada, ha venido un poco de todo. Y me parece que Mariri tuvo uno por la tarde de madrileño, ¿no fue? Sí, sí, sí. <ríe> y también, verá, entonces no sé si al final hemos tenido Siete o ocho grupos, pero la verdad es que este fin de semana. Y ahora es, es cuando empieza el tiempo de que empiezan a venir un montón de grupos, y, y la verdad es que el ir al museo, la verdad es que lo gusta mucho. Es que está muy chulo. Sí. <ríe> Sí, la verdad que es muy agradable y es pequeñito y muy acogedor. y A mí me encanta. No, a la gente lo que le gusta mucho es que es muy didáctico.、Uh -huh. ¿Vale? Eso es lo que le gusta mucho. Que si tienen cualquier duda, bueno, evidentemente ni qué contar, que a n o s o t r a s n o la pueden preguntar. Pero ellos mismos se van a los paneles y lo leen.、Uh -huh. De hecho, hay una, una cosa. Eh, que hay en la sala de medieval, los paneles esos de cristal que te cuentan cómo ha ido evolucionando e f i a la lo、cena. largo de la historia. Eso me acuerdo que vinieron, vinieron de turistas una, una pareja y resulta que ellos eran los encargados de montar un museo en un pueblo de, de Londres, no sé exactamente dónde era. Y cogieron esa idea, me lo dijeron, que, bueno, que tenían intención de coger esa idea para luego ellos hacerla en el museo que iban a hacer. Muy bien. Bueno, y yo os voy a preguntar una cosa que también le preguntamos a m a r i v a l l e una guía turística que estuvo aquí un día: que, ¿qué os parece que pasen los coches otra vez por el salón? No se l esperaban, esa pregunta. <risa> ¿Qué no s h a dado a hacer, Guión? Eso es、eh, pillar la, <risa> la cosa. ¿Afecta las cosas. s a c e p t a a las visitas del museo? ¿Puede a f e c t a r Pero a las visitas del museo, concretamente, pienso que no. no Quizás es más incómodo pues, a la hora de que pases、oh, por que el、sea. salón con un grupo de 50 personas. Porque, claro, te... evidentemente, si hay tráfico, tienes que ir con mucho más ojo que si no lo hay. Pero、claro. a las visitas del museo, directamente, pienso que, que no. La calle del museo es peatonal y, de todas formas, tienes que dejar el coche fuera de allí. Así que la, la mayor incomodidad es esa. El tráfico en el centro, que cuando vas con un grupo grande, pues tienes que tener los sitios muy bien estudiados para colocarte, porque, por ejemplo, no es solo el salón, por la zona de Peñaflor,、sí, no, para explicarle a un grupo de 50 y en la esquinita, pues. pues la luz, y también y la la Claro, es difícil combinar las dos cosas. Y la, y la contaminación acústica, porque si tú vas hablando relajadamente y explicando, por ejemplo, no, como、difícil. tú has dicho, por la zona de Peñaflor. Es complicado. Pues, claro que lo es.、Uh -huh. Y tanto. Es que, claro, Peñaflor. Peñaflor tiene como las cuatro esquinas que pueden pasar c o c h e entonces tú, ¿dónde colocas? Y también hay gente pasando, entonces si pones a la gente en la acera, también hay gente que, que está、a、pasando. Cera, pero ahí acera. acera. Bueno, <risa> minis. Pero、bien. ya tienes que poner a la gente, o la gente que pasa se tiene que bajar, o el que está allí intentando escuchar la explicación de la guía、eh, se tiene que también quitar, o sea, es que la verdad es que es bastante complicado.、Sí. Mm -hmm. Bueno, yo os voy a hacer otra pregunta que, si queréis, la pensáis para luego. Bueno, me lo imagino una pregunta. <ríe> sí, sí, os,、mmm, si í s os pudiera conceder tres deseos a nivel turístico para Écija, imaginaos r que vosotras sois la, la delegada de turismo, tres cosas que haríais para fomentar el turismo en Écija o que arreglaríais.、Eh, ¿Lo pensáis y lo decís ahora? Sí, yo, o Hay dos que los tengo bastante claros. ¿no? <risa> sí, lo e d i c Sí, u n、no, a sería no, no, no. promocionar ESIJA muchísimo más, porque a través de la gente que viene te das cuenta que es desconocida. Lo único que conoce la gente es la torre de pasar por la autovía y la Sartén de Andalucía. No, no, no, <risa> y nada más. Entonces, lo que es ESIJA a pie de calle, monumentos y demás,、eh, no lo conocen. Entonces, yo creo que. Intentar una, ir a. Una mayor publicidad. Y segundo, mi segundo deseo. Apertura de monumentos, <risa> abrir más cosas, que las cosas tengan un horario más amplio de apertura y que la gente, pues, cuando venga a decir ha pasado un día, pueda decidir más o menos cómo hace, si no viene con un guía, pues cómo hace más o menos su visita y poder ver más cosas de la s que al final ve. Y el tercero se lo dejo a <risa> Eva.、No, el tercero es el ir a las ferias más importantes, esto lo hablamos un día con Loli, y yendo a las ferias más importantes, por ejemplo en Fitur. Pues Ecija tiene que estar en FITUR, es que tiene que estar.、Claro. O sea, Ecija tiene un patrimonio que no es para, digamos, para esconderla, sino es para expandirla. Entonces, tú, por ejemplo, FITUR, que es una feria tan importante, la feria más importante que hay del turismo, si tú no vas a FITUR, ¿tú cómo vas a, a venderlo? Es que, es que eso yo creo que es una inversión que ahí no se pierde dinero, porque ahí ganamos t o d o Ganan los restaurantes, ganan los hoteles, ganan los comercios, que gana todo el mundo. Y sobre todo, tiene que haber también. Infraestructura hotelera, porque hasta aquí la gente no tiene dónde quedarse.、No、tiene, la gente、no. o se va a Carmona, o se va a Palma del Río, o se va a Córdoba, o se va a Sevilla, y aquí dónde se queda. O sea, aquí el turismo que hay es turismo de paso. ¿vale? La t r a n a r e n c i a hotelera es que seguimos eso es en muy, ello. Muy importante, eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, pues... el turista nacional se deja dinero, pero el extranjero se deja más. Aquí el turista extranjero que viene es porque va de Sevilla a Córdoba o Córdoba a Sevilla. Le dicen dos horitas en EFIA y se queda dos horitas y en dos horitas ni da tiempo a comprar, ni da tiempo absolutamente ni a comer, ni absolutamente nada. Entonces, eso es lo que realmente nos interesa a todos. Entonces, pues. Producción en el exterior, claro, eso es fundamental. Claro, es que hay que venderlo. Si tú vas, por ejemplo, a FITUR, tú sabes que, que habrá gente del extranjero. Que, que se lleve folletos, que la vea, que diga, pues mira qué ciudad más, más bonita, qué bien, qué patrimonio tiene. Pues esto me, me interesa a mí, que por ejemplo, que alemanes, pues, pues que vengan a verla, porque realmente es muy interesante. Hay muchos monumentos para ver. Y ese también es otro problema, lo que ha dicho Marili, que hay muchos monumentos que, claro, dependen de, de hermandades o. Eh, no hay dinero para contratar un guarda, o l o lo que sea. Y claro, es que también está muy limitado. Tenemos mucho, pero realmente, ¿para qué tenemos tanto? Si luego. <risa> claro, pero esa es la pecadilla. e l m e n t e el turista luego no lo puede ver. Es, es que... la pecadilla s que se muerde e la cola, porque a la vez menos turismo, hay menos dinero también para apertura de esos monumentos y muchas cosas. Entonces, eso una cosa lleva a la otra. Entonces, la promoción sería la única manera de llamar la atención. Claro, es que la promoción es importantísima para todo. ¿Vale? Antes, por ejemplo, venía una empresa muy importante que es la Tui, que traía siempre un montón de gente. Los extranjeros han descendido bastante y ahora, por ejemplo, pues no viene. ¿Por qué no viene? Pues no sé, habrá que llamarlo, preguntarle. ¿Por qué no viene? Antes venían muchísimos ingleses. Yo me hice amiga de, de unos guías que venían siempre con alemanes. Ahora, por ejemplo, pues no viene. Ya no sé si es la crisis, ya no sé exactamente por lo que es, pero ahora, por ejemplo, no viene. Unos canadienses, un grupo de canadienses que siempre suele venir casi todas las semanas, pues sigue viniendo. Otros de ingleses, otro de otro guía que se parece a Gerard Depardi.、Claro. <ríe> También, claro, nosotros al estar allí, tú d a s t e cuenta que nosotros en la, en la zona es de recepción de grupos. Entonces, nosotros, pues realmente a los guías ya los conocemos、claro. y ya te haces amistad con ellos. Hay muchas cosas que se. Son porque ellos me las cuentan. También el hecho de que haya estado parado el salón 10 años ahí, esa, esa obra ahí parada, ha parado el turismo. Los, los guías no. ¿No? Vale, vale, no. Vale. Bueno, mucha gente, sí que te voy a decir que venían con, con guías y me decían: ¿esto dónde está? La foto n o foto La del salón, de la, de la, plaza, la fuente, de la plaza. la plaza. ¿Esto dónde está? Digo, pues mire usted, eso no está allá. ya. Tú estás está de vacaciones y ya no. Sí, ya. De momento no está. Yo no sé si volverá a estar, pero de momento no pero está. Pero el hecho de, de pasar y decir que el centro está así, con Hombre, ese muro、sí. y eso, aquí, Sí, eso,、no、eso, sí, l a v e r d a de s que no es... me paro aquí. Y el hecho también ayer, por ejemplo. Pero claro, la hablando... gente hasta que no ha venido no lo ha visto. o e n t i e n d e lo que te quiero decir? Claro, claro. Sí, pero para, para, quizás para años, por esos guías que tú comentas, pues en vez de tener más demanda, pues cada vez hay menos, porque si no hay buen acogimiento de personas, pues cada vez el turista vendrá menos. Ayer hablando en Madrid, por ejemplo, una señora me preguntaba, y cuando le expliqué algo de Ecija, y ya, bueno, diciéndole con mucho entusiasmo, como sabéis que me encanta decir, Pues dijo, me, tengo que ir a Écija porque es que no la conozco, solamente he oído hablar de Écija y el calor, ya está. Y esta mujer, pues, era, era. Bueno, había estudiado arte, pero así de refilón le había tocado Écija y solamente. O sea que dijo, pues tengo que ir a Écija. O sea que es verdad que, tenemos que invertir, se tiene que invertir mucho más en promocionarla. Claro, pero es lo que dice ella. Si después no están abiertos los conventos, como hemos comentado aquí, no están abiertas las iglesias. ¿No, no está, hay hospedaje? No hay hospedaje, tampoco se puede promocionar tanto, porque a ver qué hacemos con la gente, ¿no? Bueno, a ver si. No, la, a la Vera, si os nombran de la, la ministras de, de a l a v e r a del Monte, me q u e <ríe> d í Porque yo no sé. sé ¿no? ¿Dónde estaba el vínculo o e s un hotel? Solo se han aprendido. Pero claro, e s un hotel que、visitar? tiene, me parece que son 33 habitaciones. Bueno, ¿tú? y ahora otro que dice que están proyectos. Sí, ya, proyectos muchas penal, cosas, pero, pero eso、busque. tiene que ser viable. Ver, ya, claro, poco a poco.、Mm -hmm. Yo que está creo está que en eso, que l o le o g r a nada. Es la promoción y conforme se vaya viendo que viene más gente, pues se irán haciendo más cosas, pienso yo. Los granados van a ampliar, ¿eh? Sí. El Hotel de los Granados. Sí. Pero es que el Hotel de los Granados está. Es está muy selectivo. Es más también, selectivo. Bueno, pero. v e s ahí hay una inversión también. Ya, sí. Estos señores están haciendo una inversión diaria. La mala pata es de, del Palacio de Peñaflor con ese proyecto tan bonito que había de ese gran hotel y que、uh -huh. la empresa se fue a. Y que se ha retrasado、pique. muchísimo. No, no, es que la empresa fue a pique. Por eso digo que ese proyecto se ha retrasado. No, está a nula. Ahora hay que volverlo a tomar de nuevo y por ahí están trabajando para que se vuelva a tomar de nuevo.、Ajá. Bueno, y ahora no se puede ver Peñaflor, que todo el mundo quiere entrar y、eh. no hay manera.、Nah. Nada. Y aquellos、no, e s t á Y cada vez está. Bueno, sí, yo cuando yo lo vi ya temer, hace tiempo,、sí. la, la zona vieja que no se veía estaba mal, ahora cómo estará. Y otra cosa que está pendiente es el, el parque temático de. Dilo tú. ¿De... Arqueológico el, de San sí, Gil, de la a l Caza, de la Caza, ¿no? ah, okay, ese、picadero. también está parado,、sí. por Para. lo visto, sí, sí solo un dedo,、mm. no lo han hecho nadie, el piquero,、mm. siempre se ha conocido, no, pero se quedó allí, si、sí, dejan los restos arqueológicos, sí, allí. pero vamos, que está、eh. como los, no lo、sí, no、han tocado, una... está el proyecto, pero el a、problema. ver si, si algún día lo ponen de nuevo en marcha. Un proyecto que sería visitarla al aire libre, o sea, visitar los restos arqueológicos、en、al、sitio. aire libre, exacto, en sitio. Y va a ser algo muy, muy importante porque pocos hay que se puedan visitar así. En Almuñeca ahora hay un o no sé si lo ve, habéis visto, no. no precioso, es un paseo, vas paseando y vas viendo lo que hay, los restos por el suelo. y... Es muy bonito el de a l muñecas, me gustó mucho. Además, está acompañado de, de vegetación y está muy bonito. Me gustó. Bueno, pues estamos encantadas de que estéis aquí. Podíamos、ah, claro. estar charlando mucho más tiempo, pero este programa no, no dura mucho. Y os emplazamos a que vengáis otra vez y nos contéis cómo va la nueva etapa, ¿no? Os podéis quedar si queréis. vamos, o, o, Una pregunta: ¿os gusta leer? A mí me encanta. Yo leo menos. Pues aquí tenemos una sección de libros que siempre recomendamos algún libro y siempre a nuestras invitadas les decimos que si han leído alguno últimamente que quieran recomendar, que lo digan. Pero antes vamos a poner la música. Todos están los libros. Todos. Bueno, venga. ¿Tenéis algún libro que queráis leer? Bueno, yo me estoy, me estoy leyendo la, la otra bolena, que es、eh, la segunda parte de La Princesa Fiel, que habla de la historia de Catalina de Aragón. Y la verdad es que me gustó más la Princesa Fiel que la otra bolena, porque, no sé, la historia de Catalina de Aragón, esa. La fuerza que tenía esa mujer y cómo tuvo que superar un montón de obstáculos para llegar a ser reina de Inglaterra, la verdad es que a mí me encantó. Y vamos, yo prácticamente no me leí el libro, yo me lo comí porque es que era una droga para mí. Dime cómo es el título otra vez, repítemelo, porque a mí me encanta mucho la, la novela histórica, me encanta.、Eh, la Princesa Fiel es, digamos, la primera parte y la otra bolena, que es el que yo me estoy leyendo ahora, es, digamos, la segunda parte. Vale. A mí personalmente, verá, yo leo absolutamente de todo. Le comenté a Loli que a mí, por ejemplo, el tema de, de la mujer en el mundo islámico me encanta. Tengo, he leído un montón de, de libros y la verdad es que me gusta mucho. También leo Novela p o l i c í a c a pues también me gusta.、Eh, ¿Qué más leo? La histórica también me gusta, thriller. Yo casi leo de todo. m i r a todo lo que se pone en mi mano lo leo. Me gusta mucho leer. <risa> Entonces eres de las nuestras. Sí, sí, yo sí. Me he llegado a leer tres libros a la vez y cada uno de una historia diferente para que no se mezclasen. Sí, sí, a mí me gusta mucho l e e r y qué i n es? es el autor o la autora? Pues no lo sé. No lo sé. Yo、no. el título y se acabó. <risa> pero vamos, en el. ¿Cómo se llama? La, el, el rincón de... ¿Galatea? de Galatea. Me compré la, la otra bolena que, que la tienen.、Uh -huh. O por lo menos la tenían, pero vamos. María también es buena lectora. María, ¿tienes alguno por ahí apuntado? Pues yo estoy reincidiendo. Me estoy leyendo ahora un libro, sobre todo por motivo de que puede ser que viaje a ese país dentro de poco, que se llama Palestina en el Hilo de la Memoria. Es un libro de historia de una mujer que se llama Teresa Aranguren. Que estuvo allí viviendo durante unos años y es muy ameno porque te va h a c i e n d o una descripción cronológica de todos los sucesos que han ido ocurriendo en este país desde que, bueno, ¿para qué decirlo?, ¿no? fueron invadidos. Eh, hace ya bastantes años, y bueno, te habla a nivel personal de historias con, con otras personas que, que ha vivido esta mujer, y después te, te, te comenta algunos acontecimientos políticos y hechos históricos, y de una manera muy amena, pues te va introduciendo en lo que es la historia de, de este lugar. Y bueno, yo como tengo proyectado、eh, ir a, de aquí unos meses a, a Palestina, pues, pues me he vuelto a leer este libro para refrescarme un poco la memoria. Muy bien, pues yo os quería. ¿Vosotros tenéis alguno? No. Yo os voy a recomendar uno que me ha encantado, que lo tengo aquí, que se llama La Nieta del Señor Lin, y es de un, de un autor que se llama Philippe c l o d e l francés, y está editado por Salamandra. Y es, la verdad, es un libro tierno, humano,、mmm, conmovedor. Yo he llorado. Se me han caído las lágrimas, pero de, de la ternura. Es una fábula sobre el exilio, la soledad, el desarraigo, la vejez. Y es un ...un hombre de un país, no dice de qué país, oriental, que llega refugiado a otro país. ...el Mataron a su hijo a ...a su h i j y a su nuera, y solo le quedó su nieta pequeñita, recién nacida. Y entonces él llega a ese país sin saber la lengua, ...sin... no entiende nada. Lo meten en una casa de refugiados y entonces se hace amigo de otro hombre, que sin, se entienden sin conocer el idioma. Y la verdad que lo leí de un tirón y es precioso. Os lo recomiendo. Repito el título: La nieta del señor Lin, de Philippe Clodel. Lo leeremos también. Sí, lo pondremos en la lista, ¿no? Porque yo、ah, tengo una lista la... <risa> que no me da tiempo de leerlo todo. La, la, la nieta de este hombre se llama Sandiu, que quiere decir mañana dulce. Y él dice que, como en el idioma del otro país donde está, que como los nombres no significan nada, porque en su país todos los nombres tienen. Todos los nombres tienen algún significado. ¿Tú querías decir algo, Toñi? No, Vale. No, es que lo que yo he encontrado sobre el libro este, que dice que tiene un aire del Principito de Saint, me acuerdo el autor, y, y de Platero de Juan Ramón Jiménez. Sí, es minimalista. A mí me recordó también otro,、eh, frases minimalistas, frases cortas, muy escuetas, pero muy bien. Me recordó otro que no sé si habéis leído, que se llama Seda. ¿Lo has leído? Sí. Precioso, ¿verdad? Pues este、eh, hombre es otro tema, pero es igual de emotivo y poético, no sé, con unas frases muy, así, muy sencillas, pero un, muy bonito. Y después venía en el periódico que, que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, estaba leyendo Almas Grises, que es el último relato de este, de este hombre. Bueno, pues ellas se tienen que ir porque tienen prisa, pero nosotras hemos estado. Tenemos que trabajar ahora. <risa> si no, nos quedaríamos hasta el final. Pues ya sabéis, cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. No, no ha sido doloroso. Pues no. <risa> Pensamos que iba a ser peor. <risa> Aquí la verdad que estamos entre amigas. y... No, la verdad ver. es que hemos estado en buena compañía y no, no sé. Yo que decía que no iba a hablar. <risa> Al final habla demasiado. Eso lo no, dicen no. todas, que no, no. hablan. Nunca no. es demasiado. Pues la verdad que muy bien y cuando queráis podéis volver y os llamaremos. o llamaremos a q u e vaya muy bien el taller ese de co-ecuación. Yo sé que va a ir bien porque ya la otra vez estuvo muy bien. Y a ver si vuestras iniciativas y vuestros proyectos se llevan a cabo. Eso esperaba. Y crece la empresa. Eso. ¿Eh? Venga, ánimos. muy、pues、bien. Muchas gracias. gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos con las recomendaciones. Vamos a recomendar una película. El otro día hablamos del de borrador de la nueva ley del, divorcio, de, del aborto. Y ahora yo os quiero recomendar una película que es sobre el tema, que se llama El secreto de Vera Drake. Es una revista de 2004 dirigida.、No、visto, perdone, una、no、película.、Sí. De 2004, dirigida por Mike Lay y protagonizada por una gran artista que se llama Imelda Staunton. Es una mujer que vive, hace un papelón, vamos, es preciosa. Es una mujer muy buena, una familia muy feliz. Ella trabaja como asistenta en muchas, en muchas casas. Pero、mmm, se dedica a hacer un trabajo para ayudar a la gente, y ese trabajo es para la, la gente que quiere abortar, pues le ayuda ella sin cobrarles absolutamente nada. A las jovencitas, a las que tienen problemas, y entonces、eh, su familia no sabe absolutamente nada hasta que se descubre y.、No、se va a la policía en boca de ella. Y es cuando buscar... están celebrando, están todos juntos en el salón, celebrando el compromiso de la hija,、mm. y llega la policía, entonces toda la familia se queda sorprendida ante este hecho, porque aparte de lo que tú has dicho, también se dedicaba a darle de comer a los vecinos, porque creía que había algún vecino que comía poco, a visitar a los enfermos, e、mm. Es una mujer encantadora y además muy feliz, muy, muy tierna. Y muy cariñosa con toda la gente, y entonces ella pues ayudaba a las pobrecitas que se veían en un baltrance. Qué bonito. También hay que tener en cuenta que la época en que se desarrolla en la película es en Londres, en 1950, que estaba totalmente prohibido el aborto, porque recordemos que hace años aquí en España se iban a Londres a abortar las que tenían d i n e r o、claro. Pero、Así、para que, que tú veas lo, lo sorprendente claro, de, la, de las este, mujeres, de la sorpresa. Esta, en esta época estaba prohibido también para la londinense. Sí, sí. Pues os la recomiendo. Se llama efectivamente la, El secreto de Vera Drake. Y vamos con otras noticias que ha habido esta semana, ¿no?、Eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos, Toñi? por Donde tú quieras, hay tantas cosas. La noticia es que. La lavadora del Vaticano. <risa>、okay. Venga, la lavadora del Vaticano. d i g o yo p o r a la g o l iglesia、oración. tiene que salir siempre. Sí, Hombre, no sé cómo esa, nos arreglamos. Sí, sí, Venga. Pero es que en todo, en todo. Pues nada, dice que el Vaticano, el diario del Vaticano dice que. Que la lavadora liberó a la mujer, más que la píldora o el derecho al trabajo. Eso era en el siglo XX. Aparece este artículo,、eh, o sea, aparece esto en un artículo titulado La lavadora y la liberación de la mujer. Pon el detergente, cierra la tapa y relájate. Apareció el día 8 de marzo en el Observatorio. Romano, que es un periódico semioficial del Vaticano para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hasta ahí llega todo. Pues 20 años antes tenía que haber salido la lavadora.、Ya. Cuando yo no, juntaba a 8、no. niños, 7 niños, y ...y tenía bueno, una que e s t á l a v a n d o Y dice que el lince está más protegido <ríe> que los niños. Sí, pero、Oye. eso ha sido por otro problema que lo del niño este del, vier... del sábado ¿Y? que salió, por lo de la investigación. Que También ha... tenemos aquí otro artículo relacionado、Obama. con lo de las células embrionarias. Sí,、eh, pero además también madre, con, el, con el aborto. También se ha,、sí. se ha juntado todo y han sacado sí, un、no. anuncio. Dice, s、sí, i el refrán lo dice: con la iglesia hemos topado. ¿Qué queréis? No, no, no, no, no. Es terrible, vamos, terrible. No, sí, que... Bueno, pues en Brunete leí yo también que también celebraron el Día de la Mujer. Este, es pe... este no sé si es peor. ¿En Brunete? En Brunete,、Cuando、sí. ¿En la gran m i g a de Sí, ahí. Pues allí hay un alcalde del PP Mira, que ha tenido una genial idea y le ha regalado a las mujeres el Día de la Mujer. ¿Qué os creéis que le ha regalado? Una bayeta <ríe> antipolvo. ¿Ah,、oh. no? Eso no, lo t i r a d s t a el a r t í c o De verdad. Una valleta antipolvo. Y, y las feministas, hay una asociación feminista de allí en Brunete. Y bueno, ya han escrito una carta en, en el país que lo ha puesto verde. Con razón, vamos. Sí, ¿no? Como es、eh, <risa> <risa> <me> ¿no? <risa> la saballeta antipolvo. Me cae o Me cae horror. l o c u r a t e n í a que ser. No, no era, no, no, era natural. Ah, que del p、no, Ah, que del PP. Bueno, p e o todavía. Vaya,、vale, eso está cercano. p e o todavía. Eso está muy cercano.、Oh. <risa> bueno, pues, no os asustéis, que aquí, no, hace, ver, años, aquí que hace, hace años, años、no. eh, había un programa para celebrar el Día de la Mujer que, que había un desfile de modelos.、Sí. Lo que pasa es que al final no sé qué pasó, que no se celebró, pero vamos. Me parece que fue por alguna observación feminista. Sí, sí, sí, Sí, yo creo que sí. Y una misa, y una misa también. Yo creo que usted nos vende, sí, fin, p e r ya parece que vamos cambiando. Total, poco a poco, poco a poco. Bueno, también esta semana, como hemos dicho, Obama ha dado. Eh, permiso, ¿no?、Sí. Para la investigación con células madre. Dice que también es por ganancia sí, sí. para los laboratorios, porque muchos laboratorios y muchos sí, científicos pero... se habían ido. Pero la verdad que es un gran paso, porque con células madre se pueden curar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis. Sí, la que、diabetes. hay muchos enfermos、Mira. esperando que se abra eso ya. Bueno, los Estados Unidos ya se ha dado vía libre a muchas c o s a s Hombre, vía libre entre comillas. Que Bus ha、porque、estado siempre ya, ya. pidiendo eso y ya se sí, ha dado. Sí, pero de todas formas, existe una serie de leyes que limitan el uso de las células madres. Eh, que se han tomado sobre todo de embrión humana.、Claro. Tienen que utilizarla, de, o sea, pedirla de otros laboratorios, de otras fuentes y demás, pero no. Yo escuché、sí. la otra noche un estudio científico también, lo que se hablaba mucho era de las clonaciones. Se está trabajando mucho en la clonación. No, pues de eso h o、no. También. Este ha dicho que nunca va a permitir la clonación de humanos, es decir, que va.、Eh, A dar el dinero para que se siga investigando, pero siempre con, que sea con una guía apropiada y con supervisión estricta para evitar estos peligros. La verdad es que hay muchísimos enfermos, de, tanto diabéticos como ha dicho Loli, Hombre, Parkinson, incluso... como de enfermedades raras que hay que son desconocidas, pero que no dejan de ser para la persona que lo padece y para la familia, la verdad, Hombre, es un gran dolor.、Eh... Y se está esperando que s u c e dé, bien libre y. Y s i adelanten esas enfermedades. Hombre, el caso lo tenemos aquí: que esta semana pues, hemos celebrado el niño de c á d i z De a l g e c i r a De a l g e s i r a Se Andrés, llama Andrés. El niño、sí. Andrés, que gracias a su hermana, bueno, pues, hermano nos ha superado la enfermedad. h a criticado、gracias. a la madre y demás, pero bueno. Se le a d a d e la médula, ¿no? Que le ha dado la m i s m del c a z la sangre,、eh. del cordón, bilico,、eh, de la s a n Claro, han c a o n d e es que si eso lo hubiera, lo hubiera.? Pero claro, eso es que han seleccionado los óvulos, porque por、pues, lo visto, el, tanto el padre como la madre transmiten la enfermedad. Entonces tienen que seleccionar el óvulo que sea sano y bueno y ya implantárselo. Para Ademba, que no. Además de o sea, que、guardes. nace libre de esa enfermedad, él ya nace libre de esa enfermedad y que sea、la、compatible. Trivita, ¿no? ¿Puedes? La... Exactamente, que sea compatible, pero el guardar el, cor... el cordón umbilical aquí en España todavía te cuesta a ti dinero y tienes que ser un laboratorio、pero、privado. y o tú estás、sí, a cuando nosotros paríamos, no, esto, lo que, sino... los niños que paríamos、sí. con nosotros, ¿eh? Ay, Ay, como yo, ocho mi, cu mi cuñado tuvo c 4 la otra que, que tenía. Tenemos... Mira, si hoy esto lo hubieran guardado, f í t e si u b i e r a h d o para curar a personas, hombre. Todo eso、si、adelante, hubiera... está planificado ya de antemano. No, pero que en Andalucía ha sido una, el n e Hospital Virgen de Rosía. Sí, o sea, sí, sí, ya ya, ya, ya. Porque bueno, Andalucía pero... sí lo tiene la, auto, la sí, autonomía lo que, tiene. ¿Qué pero, dice María? ¿Qué dice María? Pero que, por ejemplo. Bueno, pero... a mí lo primero que me, que me llama la atención y es que muchas veces cuando se habla con la gente sobre este tema. Realmente la gente no conoce muy bien qué es una célula madre. Entonces, me gustaría a lo mejor matizarlo, y, y bueno, ya que, que, que, bueno, que estamos hablando del tema, para que también se tenga un conocimiento la gente que nos esté escuchando en qué consiste esta célula. ¿no? La, una célula madre es una célula que tiene la potencialidad de dar lugar a cualquier otra célula del organismo. Sí. O sea, digamos que es una célula que todavía no está diferenciada con una función específica en ningún tejido del organismo, y por eso tiene esa gran cualidad, ¿no? porque hay muchas células en nuestro organismo que pueden dañarse a lo largo de nuestra vida, porque sean células cancerosas o bien después de tratamientos de quimioterapia que están dañando las células que están en crecimiento. Y estas células m a d r e tienen, tienen la potencialidad de volver a ser cualquier célula que tengamos en el cuerpo, ¿no? y por eso este, digamos, este gran interés por empezar a investigar con este tipo de células que nos permite. Regenerar todos nuestros tejidos. Ahora bien,、eh, todo el, el dilema que hay o toda la controversia con el tema de los embriones es que estos embriones humanos tienen durante los primeros 4 o 5 días de, del ciclo de. De vida,、eh, tienen, todas las células son estas células madres potenciales. Posteriormente, ya estas células se van diferenciando en los distintos tejidos que hay en el cuerpo. Y nosotros, ahora mismo, en nuestro, en nuestro cuerpo, ya tenemos estas células madres en los tejidos, en la, en, en la médula, o sea, o sea para el, las células de la sangre. Pero esas, esas células, aunque también son potencialmente diferenciables, o sea, se pueden llegar a dar lugar a otras células del cuerpo, ya están determinadas para ser células de la sangre, células de la piel, etc. ¿no? Entonces, yo estaba leyendo hace poquito que, que, bueno, que no, se puede extraer células madres de los embriones sin necesidad de matar al embrión. O se h he a hecho ya experimentos con, con, con algún n、eh, me parece que son ratones o ratas, y es, es viable esta opción. ¿no? Pero a mí me, me llama la atención toda la controversia sobre utilizar los embriones humanos. Para, para investigar cuando todos los años se tiran al cubo de la basura cerca de 400.000 400 embriones humanos en los Estados Unidos, porque hay mucha gente que va a clínicas de fertilidad. Para, bueno, pues porque quiere tener un hijo y no puede y se somete a tratamiento s de fertilidad, y entonces a esa persona le están trayendo muchísimos eh, óvulos eh, a su pareja o a otras personas, espermatozoides,、eh, dan lugar a un embrión y los que no sirven los tiran. Este, o s e a a mí eso me llama la atención, ¿no? Toda la controversia con investigar con estos embriones, porque se supone que estamos investigando con la vida, cuando realmente esos embriones la mayor parte van al cubo de la basura o, quedan, o acaban en un congelador.、Eh, Caducados, porque caducan, aunque tú los coges, les caducan. Y bueno, y ¿Y ya、qué? acabo con el, el segundo dilema que a mí sí me gustaría que fuera un debate y que la gente se lo planteara: es que qué ocurre con el tema de las patentes en la investigación, los grandes intereses que se levantan en torno a este tema, y qué, y qué va a pasar pues, si estas patentes acaban en manos de las grandes empresas multinacionales. que Volveremos a lo mismo, ¿no? ¿De dónde proceden estos, de estos, estas investigaciones? ¿Quién va a tener el derecho a tener este, este tipo de tratamiento, etcétera, etcétera? ¿no? Que e l segundo paso, porque yo creo que ya que la, el debate sobre la vida o no de este embrión es más primitivo, ¿no? El, el segundo debate que cabría un poco es si este, esta investigación no está en manos de, la, de los gobiernos ni de l、eh, organismos s o públicos, como suele ser, como ha pasado en Andalucía, sino que en el caso de los Estados Unidos la mayor parte de las investigaciones son privadas,、pues、¿para qué se usan estas investigaciones? Y quién tiene acceso a este tipo de terapia. Claro, y que va a ocurrir como con el tratamiento de la SIDA, que hay los países del tercer mundo, en África, hay muchas personas que se están muriendo de, de muchas enfermedades que se pueden curar con a aspirina o con cualquier, y por estar precisamente con las patentes de los laboratorios no permiten el acceso a esas personas que son pobres. Por、pues、eso va a ocurrir con esto si los gobiernos nos ponen pie en pared, que va a ser para un, unas personas. De que se lo puedan permitir y debería de ser esos tratamientos generalizados para toda la población que lo necesite. Ahí tiene el gobierno, los gobiernos tienen que tener mucho cuidado y, y invertir, invertir mucho en eso. Bueno, pues muy bien la explicación, yo me he enterado muy bien y vamos con. Otras noticias, por ejemplo, también este año, esta semana han vuelto a salir los estudiantes a la calle contra Bolonia, ¿no? Aunque no se le ha dado mucha publicidad、no、contra, la contra la mercantilización de la universidad. Bolonia está aprobada, ¿eh? sí. lamentablemente. Sí. Y, y se está aplicando. Lo que sí se tiene que ver ahora es de buscarle. De toda esa aplicación, mejoras para cada país, sí, ¿no? País. exacto, pero está aprobada. Y los medios de comunicación es que tampoco están interesados porque dicen que, como en algunos países funciona bien, pues no hay ningún medio de comunicación que apoye a la juventud. Porque yo, particularmente, creo que en España el sistema que había de becas y eso ha dado lugar a que muchas personas de familias muy débiles、pues、puedan llegar a lo máximo. Ayer decía en el país, me pareció leer que Zapatero decía que iba a devolver un tanto por ciento de la matrícula a los estudiantes que sacaran la carrera en los años. Dichos, establecidos. establecidos, porque hay mucha gente pues, que una carrera de, de cinco años pues, la hacen en siete y en ocho. Entonces iba a premiar de alguna manera de que las personas que acabasen más pronto pues, le iba a dar un. Peso, Eso de sería. De la sería un incentivo, pues sí, para el buen estudiante que, que se comprometa con, con salir solo a flote. A mí personalmente sobre este tema, bueno, no he leído mucho sobre Bolonia porque hace ya algunos años que he salido a la universidad y la verdad es que, que ya no me coge tan cerca el tema, pero sí he visto que lo que es el plan en sí, aunque tiene algunos matices que son muy peligrosos, también、eh, hay otros, otros temas que no están、eh, tan matizados y que sí se puede matizar con el desarrollo reglamentario que en cada país le quiera andar, ¿no? Entonces, el tema de que, se deje de que, por ejemplo, uno de los puntos sea que los planes de estudio estén diseñados según las necesidades sociales y del mercado laboral, pues me parece un tema peligrosísimo. ¿no? Y que bueno, todavía estamos a tiempo de regularlo, y que realmente los que diseñen los planes de estudio, pues, si s bien、eh, es verdad que hay gente que cuando estudia una carrera quiere、eh, posteriormente obtener un empleo, y evidentemente hay que orientar a los alumnos que quieran estudiar una carrera para obtener un empleo, si es cierto que también p、pues, uno e s u puede estudiar por a m o l a r arte, como se ha, se ha hecho desde siempre, y que todos y todas tenemos derecho a hacerlo, sin que ninguna empresa privada pues diseñe ese plan de estudio. ¿no? Es que yo creo que el fantasma de lo privado nos está sobrevolando en todos los campos, ¿verdad? Porque、sí. hablábamos antes de, de, de la sanidad y del progreso evolutivo de las enfermedades, de posibles curas que se pueden dar traste por meterse e l a empresas privadas y con la educación. Pues pasa lo mismo.、Si、van a, en, el, en una sociedad capitalista. Claro, si ahora van a ser los bancos. El lo capitalismo a, es eso, y lo que van、claro. a hacer, lo que hablan ahora es de. No, de De cambiar el capitalismo por otro sistema, sino refundar el capitalismo. Claro, o sea, ponerlo todavía más, más fuerte, fortalecerlo. Como siempre. Bueno, vamos a poner un poco de música para ya hablar de las convocatorias. O... Esto era la banda sonora de La Muerte. De, ¿Cómo es? La Muerte tenía un precio. p o r q u e sale en el, el vídeo promocional de Thanatos. Recordar que todavía estamos a tiempo de hacer un cortometraje para, para el concurso de cortometrajes de Thanatos. Y vamos con las convocatorias. El día 21, viernes, hay aquí en Ecija, en el teatro, un concierto didáctico llamado s i n c o p a r r o c k Por cierto, que esta mañana hubo un concierto precioso que se llamaba. No me acuerdo. Era Músicas de la Tierra o algo así. Y organizado por Caja Madrid. Y era precioso. Pero ese, creo que esta tarde, a las 7 de la tarde, era para todo el mundo. O sea, y por hay... la mañana para, para los centros los niños, escolares.、Sí. Pero fue precioso. Pusieron música de todas partes: de música oriental, música africana, música árabe.、Tango. ¿Dónde fue el a c t o En el, en el, teatro, el municipal. teatro Municipal. Y fue precioso, la verdad. que Yo felicité al. al... Al organizador, porque me encantó, los niños estuvieron encantados. Después, tenemos. ¿Qué tenemos? Loli ha visto una exposición que va a continuar, ¿no? Sí, se inauguró el viernes,、eh, está en el Tenis Club, es una exposición de esculturas、eh, que se llama Astracto y está hecha, con, presentada conjuntamente entre Marcelino Fernández Piñón y Miguel Ángel Balmaceda. Vale la pena llegarse por el tenis club y darle una ojeada. Es bonita,、Se、muy bonita. ¿Ese Barmaceda de aquí decía también? Sí, Barmaceda, sí. Bar es porque、ese. yo conozco una、no, Barmaceda de la calle Zamorano, que es Luis, Raban,、eh, Luis Rabanillo. Esta familia, esta familia es una familia de carpinteros y además de. de Barmaceda.、Mm, muy buenos y restauradores de estas puertas grandes e importantes de la ciudad de Éfi. No sé si、la organiza la Real Academia Vélez de Guevara, ¿no? sí. que por cierto que ingresó una mujer el otro día en. no sabemos el、será? nombre. Guadalupe. Ah, no. Guadalupe. Guadalupe. El, un día leí que la Academia Vélez de Guevara、eh, de Écija es una de las academias donde hay más mujeres académicas. Porque por lo visto son unas institu las reales academias son unas instituciones、eh, muy machistas. Es Hay muy pocas mujeres. ¿Qué les cuesta cambio, trabajo a las mujeres entrar? Sí, en cambio en Ecija la presidenta es Conchita Ortega, es una mujer y además el tanto por ciento, no me acuerdo exactamente cuál es, pero es más elevado que en cualquier a otra real academia.、Mm. Eso está muy bien. Tú tenías algo por ahí, ¿no, María? Sí, m i r a yo como evento, ya fuera de lo que es la ciudad,、eh, quería decir que este fin de semana、eh, en La Palma del Condado, en Huelva,、eh, son las quintas jornadas de memoria histórica. Y bueno, ya que estamos aquí hablando de mujeres, pues quiero destacar que estas quintas quinta j o r n a d a de memoria histórica y justicia de Andalucía e s t á d e d i c a d a a las mujeres de la guerra civil y se llama Doblegadas e Insurrectas. Entonces, pues va a haber. Empieza el viernes a las cinco y media de la tarde en el Instituto de La Palma y a lo largo del viernes, sábado y domingo. Pues、eh, va a haber alguna, pues, gente que va a dar unas charlas, va a haber、eh, algunas películas, documentales, etc. é t e r a Y termina el domingo a la una con una visita de una fosa común que hay allí en los alrededores y se va a rendir un homenaje ¿no? a las mujeres de la guerra civil que, que no han sido muy recordadas en, lo, en los libros y los relatos que se han ido eh, eh, publicando a lo largo de, de estos años de, de transición democrática. Bueno, y ahí puede ir cualquiera. Cualquier persona, está todo el mundo invitado, sí. Sí. No, la, no lamento eso, que hoy seguimos igual.、Ah, en los libros pocas mujeres aparecen. <risa> Así que... Bueno, pues ya es hora de ponerlo en marcha, que para que. Abre ya. Cuesta、gente. mucho trabajo, hay muchos mucho frentes. En Madrid, Loli, no vas a volver a Madrid, pero en Madrid también hay, yo te iba a llamar porque hay una exposición que se llama Las Presas de Franco. Y es sobre las mujeres que estuvieron en las primeras dos décadas del franquismo,、eh, encerradas por comunista s o por colaborar con los comunistas. Ahí estaban nombres como t o m a s Acueva, Manolita del Arco, Juana Doña, Nieves Torres, María Salvo, Trinidad Gallego, Soledad Real, Leonor Esteve, María del Carmen Cuesta, Carlota O'Neill, Concha Carretero, Maruja Borrell o Matilde Landa. Y、eh, aquí hubo un año una charla sobre Juana Doña, ¿sí? y también tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocer a Manolita del Arco. Y la verdad, que las historias que contaban no tienen nada que ver la con cárcel, las cárceles franquistas, no tienen nada que ver con la película famosa de Las Trece Rosas. Que era así muy l i g h t n o era... Pues eso es en Madrid, hasta creo que es hasta el 9 de mayo. Todavía tenemos oportunidad de ir a Madrid y ver la, Esta,、eh, la historia de estas mujeres que desafiaron no solo al franquismo, sino también al patriarcado. Y es importante verla porque, como dice Juan Gelman, Y s e Desaparecen las dictaduras de escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido. Yo tengo g a n a d e r í a Madrid, pero es de donde, donde mi padre estuvo enterrado. Sí, ¿no? s t h a n m o d i f i c a d o y todo, pero vamos, que me han dicho que puedo ir allí y le van a hacer un homenaje, ¿eh? pero a ver si tengo ocasión alguna vez de ir. Pues vamos a organizarlo, vaya. Muy bien. Sí, porque ahora hay、pues, eh, muchas maderas de l l agua. Hay tres fosas o cuatro todavía ahí, pero vamos, que han modificado y yo no me podía ir. Y decirme al sitio. Yo, yo se lo digo a mi niña, digo, ¿eh? a ver si vamos algún día. e s o tú coges la veta, vas a Córdoba, la u t o b ú s Y o solo la v e t Yo t e n g o que llegar este conmigo porque yo soy la que hago. Vamos. <risas> no、bueno, necesita nadie. Y es, este sábado, nuestro amigo Diego. Organiza también un teatro de sombras ahí en la campiña,、ah, a las seis y a las nueve. Hay espectáculo de teatro de sombras. Yo invito a la gente que lo vea porque es muy bonito. Y además, ¿El sábado? El sábado. Y además a conocer la sala en la campiña, en, la campiña, en el parque industrial de la campiña. Está cerca, por lo visto de Martín, de por, por, por la, la mañana y、sí. por la tarde. Por、no, la tarde a las seis la y a las、tres. nueve de la noche. Iremos. Las que tengáis nietas o hijas pequeñas. Muy pequeñas. Pero también para mayores os lo aconsejo porque、sí. es muy bonito. Dios, yo me、verlo. siento muy niña y voy a verlo si puedo. Es ¿eh? d a que yo, pero ay, me gustaría ay, verlo. o la calle donde está San Martín? Ma, por í n o c h i l lo dijo el día que estuvo aquí. Hombre, yo por ver lo que tiene me gustaría verlo. Y volvemos a recordar el 21 Encuentro de Mujeres de Ustea que se celebra. e l El 27, 28 y 29 de este mes en Almería vienen、eh, figuras importantes como Teresa o como Lidia Falcón,、eh, Alicia Millares o Elena Simón también. Muy... Y la copla, no nos no, no gusta a ustedes. ¡Ay, la copla! <risa> que, que en Sevilla, que ya nos vamos a poner en un a u t o b o s a r d o que en Sevilla, el día 22 de mayo, cantan los del año pasado y los de este. Anda. Casi nada. Los del programa de la de, televisión. De la copla. Los del año pasado y este, todo el mismo día.、Pues、era en n i n u n a gala en, larga. En el estadio. ¿Qué pasa, Valle? Que la copla,、Uy. alguna letrilla la tendrían、igual? que arreglar, r、eh? Que a l g u n a l e t r a me duele a mí cuando l a Churín, son muy machistas, a l g u n a Reflejo de la sociedad que había. pero no de la que hay ahora, ¿no? Supongo. Yo soy el único chico que vamos hasta calentada, a r nos vamos y después nos vamos a un cartito con las niñas, aunque sea en el sofá a dormir. <risa> <risa> bueno, pues ya va, nos vamos a despedir. Eh. Valle, Te、uh -huh. vemos la próxima semana aquí. No, esperemos. Si no, no, Dios que era, no p a s e nada. Si、sí, te llamamos a ti, porque va a pasar ¿Ah? siempre hay que se r optimista. Bueno, que se vaya, que se vaya a Madrid o que se vaya a la Vela Copla y no venga sí, en una sí, semana. Si me saca la uña,、pues、me t e n é que ir por mí en el coche. Vale, pues vamos en el、o、coche. Que le surja, surja un viaje, puede pasarnos algo bueno. que nos surja nos un... ¿Eh? Y nos vayamos por ahí. Claro.、Eh, Toñi, a mí ya me ha surgido uno para domingo. Para domingo, ¿eh?、Este、es d lo mismo. Un día. Toñi, hasta la semana que viene. l o l i Cecilia, hasta la, la semana que viene descansarás, ¿no? No sé, yo siempre estoy a punto de lo que surja. Aprovecharlo. Con la mochila <risa> preparada. ¿Cómo lo sabes? María Luisa, hasta la semana que viene. Adiós. Y María, ya te vamos a fichar aquí para. Que vengas todas las semanas. Aquí, cuando v i e n e dos días, ya te hacen plantillas. <risa> <risa> bueno, pues a nuestros escuchantes, nuestras escuchantes, de <risa> decirle que nos pueden escuchar en la FM 93.4 y también a través de Internet. En fm-radioecija.blogspot.com d y decir también que tenemos un blog que se llama Las Somos, somos Todas. Y ahí están nuestras fotos, unas más favorecidas que otras. Tendremos que. Vamos a despedir a la fotógrafa. Como no nos saque mejor. e s o no lo haces para d ó Y bueno, o s esperamos、eh, la próxima semana en nuestro programa. ¡Las somos todas! Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sentí es que no, es que no sé. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. s Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda. O se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.